Santo Jesús, queremos estar donde tú estás para declarar tu grandeza, para confesar que no hay nadie como tú y que te amamos con todo nuestro ser. Alguien en este lugar, levante sus manos, levante su voz con nosotros y diga. Amén. No estamos aquí nada más por lo que nos puedes dar No estamos aquí nada más porque Queremos que nos bendigas Y que cumplas nuestros sueños Y que nos abras puertas Y todas esas cosas que oramos Que tú quieres hacer por nosotros Yo no sé Señor, pero hoy nada más estamos aquí Sin ningún interés más que decirte te amo Te amo Jesús quiero estar contigo contemplar tu hermosura tu rostro me perdón ten de misericordia del buen padre que nos ama тиа ісодея на размас